Vale, vamos con lo esencial que tienes que saber sobre la acalasia para tu examen. A ver, es un trastorno motor del esófago. ¿Y qué significa esto? Pues que el esfínter esofágico inferior, vamos, la puerta de salida, no se relaja como debería y además se pierde el movimiento que empuja la comida. El resultado es que todo se queda atascado. Entonces, ¿cómo lo pillamos? Primero, la clínica. La clave es un paciente con disfagia progresiva y, ojo, Es tanto para sólidos como para líquidos. También es muy típico perregurgite en comida sin digerir. La primera prueba que se pide suele ser el esofagograma con bario, para buscar esa imagen clásica en pico de pájaro. Luego siempre una endoscopía para descartar un tumor, pero la confirmación definitiva, el gol estándar, es la manometría esofágica. Segundo, el tratamiento. Para la mayoría, la elección es la miotomía de Heller por la paroscopia. Básicamente cortamos las fibras del esfínter para que se abra. Y algo súper importante, hay que acompañarla de una funduplicatura para evitar el reflujo después. Si el paciente tiene mucho riesgo para cirugía, pues tenemos otras opciones como la dilatación con balón o la toxina botulínica. Y por último, un par de cosas a tener en cuenta. El principal diagnóstico con el que no te puedes confundir es el adenocarcinoma de estómago, que puede dar síntomas muy parecidos. Y a la larga, como la acalasia aumenta el riesgo de cáncer de esófago, hay que vigilar con endoscopias a los pacientes que llevan más de 10 años con la enfermedad. Así que recuerda, paciente con disfagia a sólidos y líquidos, piensa en acalasia, confirma con manometría y trata con miotomía de Heller más junduplicatura.